Bueno, mira, la declaración es de contar desde el principio del estrenamiento que tenía Kiki acá en el barrio, de cómo le pedirían, de todo lo que tuvo que pasar mi hijo antes que, que pasara todo esto. Yo quería que el juez lo supiera, porque esto yo no recibía ayuda de nadie mientras me pasaba esta paliza que le habían dado en enero del 2009, Y bueno, declaré todo lo que lo que tenía mucho tiempo guardado para decirle a un juez todo lo que habían hecho con mi hijo, porque no solo Santiago me le burló la cabeza, sino que seis policías lo firmaron agonizando, y que ellos se reían y le decían un montón de cosas a mi hijo, hasta que dio el último suspiro y bueno, fui escuchada. Eh, me tomaron la te testimonial y, bueno, todo lo que yo tenía que decirle, ¿no? Mm. Angélica, cuando te referís a los otros agentes, ¿son los agentes de la comisaría 52? Sí, los policías de la 52, la brigada, el indio Chávez que era jefe en ese tiempo de la brigada, el comisario que cuando fui a hacer la denuncia el día 9 de la desaparición de Kiki, eh... Solamente tomaron la denuncia, eh, me hicieron ir a la semana y, y a la otra semana y nunca se encargaron de buscarlo porque eh, sabían el, lo que había pasado o, o no, pero nunca, nunca, solamente me hacían que vuelva a reiterar la denuncia porque yo me refiero a esos policías ¿no? de la 52, eh, de la brigada, que recorre acá en el barrio de Lugano, ya espero que le habían dado una paliza atroz a él, y, y justamente yo, inocentemente, cuando él desaparece, el día 8, el día 9, voy a hacer la denuncia, justamente a la comisaría que, sé que conexión tienen con, con Veiga, pero acá sabemos que los policías tienen, se comentan uno a otro, ¿no? Hmm. Angélica, ¿cómo fue la, el trato después de estos cuatro años en este caso del de juez Padilla? ¿Usted le pudo consultar algo? ¿Por qué lo enterraron como NN o alguna inquietud que usted tuviese? Sí, él, él, él no entiende se sabe que hay un montón de cosas que están una causa que es una causa mal llevada por, por Cuba por el juez Cuba eh, pero él como me dice que lo que él tiene Eh, él no fue el que lo entró como NN, en no fue que él fue que ya cuando se abrió la causa, porque mi causa estaba cerrada el policía Santiago Vega estaba sobreseguido, eh, después en el 2011 fuimos a casación se abrió la causa, pudimos lograr a través de Juan Ramón Parilla pudimos lograr las prendas de Kiki, de Ezequiel el gorro que se podía periciar y las armas Pero después, cuando ya fueron a periciar, en el 2012, resulta que la ropa se volvió a perder y eh, eh, las armas le habían puesto un líquido, un ácido tan potente que no se pudieron perici peri periciar. Mm. Angélica, Luciano te saluda, ¿cómo estás? Hola, eh... Luciano. Yo quería, para quien no tuvimos la, la suerte de conocerlo y para quien quizá no está muy al tanto, vos hoy nos al principio nos decías que eh, la policía lo perseguía, Kiki y también Ezequiel. ¿Quién, sí. ¿Quiénes eran Kiki y Ezequiel? Kiki y Ezequiel era un, unos chicos de un barrio muy humilde, Villa Lugano con una comisaría y unos policías muy corruptos, y él tenía tan solo 17 años, Ezequiel tenía 25, no eran muy amigos, sino que se conocían a través de jugar al fútbol, pero nada más, no eran muy amigos porque Kiki no era amigo de Ezequiel. Unos chicos normales, con dificultades que tienen los chicos acá del barrio de, de buscar un laburo, pero Kiki estaba cursando la secundaria, y un chico normal, con todo, que a veces te hacía caso, que a veces no, y bueno con toda la de vivir, ganas de estufar en el fútbol, de ser alguien, que alguien lo viera como jugaba, para poder llevarlo, siempre soñaba que lo iban a llevar a Comunes, pibes comunes, con la maldita suerte que tuvieron por, por estar en una esquina, por usar la boinita y por usar esa gorrita que, que era el morocho, bueno, tuvieron esa esa mala suerte, como vamos a decirles, que hacen estos policías. Angélica, hace un rato vos nombrabas este video, esta filmación de un celular que se puede ver justamente aquí, que estaba intentando respirar, en su momento sí. tuvo la causa el juez Cubas, lo apartaron de la causa, sí. luego eh, el año pasado la sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobrecimiento del policía imputado, ahora declaraste vos, eh, ¿qué queda?, ¿qué hay que esperar?, ¿cuáles son los pasos a seguir?, Hay que esperar si el juez resuelve a nuestro favor y elevarlo a juicio, y porque la parátula ya fue cambiada. Al principio, que fue sobreseído Vega era eh, tentativa de robo, en defensa propia, eh, seguida de muerte, ¿no? Mm. Él era el damnificado. Hoy por hoy la causa se cambió a doble homicidio simple a puesto a, a disposición. ¿no? Claro. para que declare ahora los pasos a seguir son de hoy con 10 días para que el juez pueda resolver si el juez resuelve nuestro favor vamos a juicio y si el juez no resuelve a nuestro favor queda de vuelta Santiago Vega fuera de la situación sí. la última Angélica antes de despedirte sabemos que algunas banderas hoy decían a la justicia se la empuja con lucha, tuviste apoyo de organizaciones sociales Mira, siempre hay ese apoyo y la hay que nombrarlo a uno por uno es eh, ingrato porque tengo esa facilidad, la memoria que me está, pero sí que tuve y tuve lucha de, de unos compañeros hermosos que, que bueno en la agrupación de Kiquilescano, unos jóvenes que se movieron y se pusieron a cargo la camiseta y, y, y la familia. Eh, con eso se pudo hacer, más allá de todas las organizaciones que están como Madres del Dolor, Madres en Lucha, que estuvieron siempre apoyando, ¿no? para guiarnos o darnos un consejo y, y bueno, así tuve, siempre fue, de, de, de la sociedad, como decir, las pasiones.